Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Drama final en Enredando las mañanas. Eh se nos acumulan algunas cosas en el tintero porque nos surge en el último momento Juan Chacop nuevamente para hablar de la cuestión de Ecuador. Así es eh bueno, nos Tuvimos toda la mañana tratando de comunicarnos con dirigentes, con comunicadores de allá. Está difícil la situación, pero sí logramos contactarnos con Jairo Walinga, él es dirigente de organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, me dice que están en la ciudad de Puyo, corazón político de la Amazonía, que están cortadas las vías Puyo-Macas, Puyo-Tena, Puyo-Baños, todas las rutas cortadas, está todo está todo parado, están arrancando en este momento la marcha nacional y nos mandaba un mensaje dirigido a la comunidad internacional puedo en este en este momento contarles, comentarles a todo a todo el país, a todo el mundo es que eh se está nos estamos levantando, nos estamos sumando desde el pueblo Cayambi, están sumando hacia la capital, desde Tungurahua se están sumando, están yendo a la capital en una masiva marcha desde Guaranda igual, o sea, a nivel del de la, del país y de las provincias, se han cerrado las vías, se han retomado las calles para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con estas políticas neoliberales, eh, monopolista, capitalista que nos está exterminando. Y una de ellas eh de la parte de la región amazónica que estamos acá es estamos siendo perseguidos, estamos siendo masacrados, estamos siendo asesinados, encarcelados los pueblos indígenas por defender por defender nuestros territorios. Los líderes están siendo perseguidos, están siendo seguidos en todas instancias, en todas partes donde el gobierno pues día a día se está reforzando con armamentos de alto calibre, como tanques de guerra a nivel del país contra un contra un pueblo desarmado, contra un pueblo que está luchando y alzando su voz ante este sistema ma eh opresor eh yo diría asesino que hoy en día pues desde la juventud, desde la, todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos retomando, retomando con fuerza acá. Y estar eh, estar atento, estar atento todo el país, todo el mundo y pues necesitamos, necesitamos el apoyo de ustedes a través de las redes sociales, a través de todos los seres humanos pues ayudarnos a compartir este mensaje. Sí, bueno, para cerrar simplemente que Jairo Walinga fue uno de los detenidos que hubo el fin de semana, uno de los presos políticos y bueno, prestar atención a lo que pasa en Ecuador, eh solicitar ya y solicitadas a nivel mundial pidiendo por favor que se abran los canales de diálogo y que de una vez cese la represión del gobierno del Lenin Moreno, mientras tanto eh, esperando una solución pacífica e inmediata a esta situación que eh esperemos no se alargue. Muy bien, muchas gracias Juan Chacops y la última noticia a destacar es que han procesado a dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de un comunicado de la RNMA, Correpi y el Cipreva, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, anunciaron lo siguiente. Los comunicadores del canal alternativo Antena Negra TV Juan Pablo Mouraenza y Ezequiel Medone fueron otra vez procesados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuccetti, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad ambos estaban cubriendo la represión llevada adelante por la policía de la ciudad de Buenos Aires a la marcha que exigía por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de septiembre de 2017 cuando se cumplió un mes de su desaparición. La causa contra ellos ha sido y vuelve a ser un gran juego de la oca donde la justicia federal lleva las fichas de un lado a otro y hacia atrás constantemente. El último jugador en tirar los dados fue el conocido fiscal Moldes que apeló el sobreseimiento conseguido hace un año en segunda instancia. Ahora la jueza Capucchetti se suma al juego y en una clara decisión política aporta su parte a alarmar una causa que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cubrir su trabajo, comunicar a la gente la represión policial ejercida por la policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional. Y como volviendo al punto de partida, los argumentos de la jueza son los dichos en actas y testimonio de los policías que además de falaces ya habían sido reputados en lo que fue el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores. Basta de criminalizar la comunicación popular alternativa y comunitaria, cierre de la causa ya. Firma RNMA, Correpi y Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Este la noticia que queremos destacar del procesamiento de dos compañeros de Antena Negra TV. Bueno, nos vamos, nos estamos yendo, sigan con las respectivas transmisiones de las distintas radios que se están llevando a cabo en distintos puntos del país. Hasta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 de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rcnia.org.ar Enredando, Enredando las, las mañanas. mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios. Enredando, Enredando las, las mañanas. mañanas.